Eh David, cuando conversábamos fuera del aire para coordinar la entrevista me comentabas de la ausencia de sentimientos que Pichetto muestra en el contacto personal. ¿Podrías hacer una breve semblanza del senador? Eh sí, yo lo conozco fugazmente al senador uh -huh. porque bueno, por razones que vos lo sabes porque escuché tu introducción, eh tuve contacto con él en oportunidades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 en el contacto personal, ¿no? Llamativo como mínimo. Y yendo al tema central de nuestra entrevista que tiene que ver con la polémica que se desató por la decisión de Pichetto de permanecer en su banca como consejero de la magistratura, ¿qué análisis hacés de esta situación? Bueno, es una decisión que él ya ha rendido, porque ya se conoce incluso el texto y una imagen facsimilar de la nota donde él renuncia. Claro. Este, pero bueno, el análisis que eh, no puede dejar de estar vinculado al caso que se sustenta en Dolores, porque Ajá. es conocido que <coughs> eh ha habido intención manifiesta del presidente de remover al juez. Incluso el dirigente ha dicho en una entrevista televisiva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 ciertas operaciones que son ilegales en la banda que aparentemente comandaba Adalessio. Eh, a ver, todas estas operaciones son muy costosas. Eh, por empezar, las horas de trabajo, por así decirlo, de estas personas que se suben a coches, uh -huh. hacen seguimientos, eh fotografían, interceptan teléfonos, todo eso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 un límite difuso que existe más en la ficción creada a través de los documentos que eh cristalizan el accionar de estas jerarquías que en los hechos. Así como hoy voy a dar un ejemplo burdo uh -huh. quien eh crea una ficción en un para justificar un desapoderamiento y solventarse porque sabe que le van a pedir la quiebra.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 y de estos senadores dos corresponden a quien tenga la mayoría en el Senado y uno a quien tenga la mayoría o la primer minoría y uno del bloque que le hacía eh cualquier interpretación, o sea, una individualización exegético literal o una interpretación armónica integral uh -huh. lleva a concluir que la voluntad del legislador fue asegurar una representación diversa. Por lo tanto,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 de así como lo has descrito. Este Sí, sale, a mí me me llamó la atención lugares, me llamó la eh, atención y me pareció preocupante que lo hiciera junto a Luis Calderaro, que a, además de ser rector es su asesor y es un importante dirigente de una ciudadana de acá en Villa Blanca. Te puedo hacer una bueno, última ¿Junto a él? No, no podés no podés inferir que el Dr. Calderaro estuviese de acuerdo. No, no, claro, claro. Sí, em eh, claro. Te te puedo hacer una última pregunta, ya estamos sobre el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte no? por tu tu publicación en Facebook en la que hablas de la situación sobre Pichetto participando en una reunión de gabinete en el contexto de también que se supo de que a, a través de de publicaciones en los medios que eh Pichetto le pidió informes a los a los ministros pasando por encima al rol de Marcos Peña. ¿Qué qué opinión tenés sobre esta situación? Bueno, eso sí es una clara violación de la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 lo que no me engaña es la naturalización de la barbaridad porque de un tiempo esta parte Sí, ya nos tiene acostumbrado a esto también también elevablemente en la Argentina. David, te agradezco por tu tiempo y por esta comunicación. Eh quedamos para una nueva entrevista, la verdad muy interesante Cómo lo que no. comentás, pero nos estamos quedando sin tiempo. Como no, muchas gracias. Buenas pues. tardes, muchas gracias.